Hola amor, ¿cómo andas? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para la retaguardia. Hacen una cada cuatro años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba todo un avance. Sabes que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope. Pero son simpáticas Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La retaguardia con Fernando Tebele y Eugenio Otero. ¿Sí, no está más, Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machinulo. ¿Hay un pie nuevo? Voy de nuevo entonces. La retaguardia con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. Decimoctava temporada. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Por ahora muy bien y muy feliz con esta... Apertura que me va a durar un par de meses, la felicidad, sí. ¿no? Sí, sí, sí, es cierto, es cierto. De, de la que no vamos a volver a hablar, ya eh, le mandamos las gracias a Giselle Rialoff la semana pasada. Podemos volver a hacerlo hoy, por las dudas que no nos haya estado escuchando eh, la vez anterior. Eh, pero bueno, aquí estamos para arrancar un nuevo programa, una nueva emisión de La Retaguardia 2020 aquí. ¿Qué, qué número de temporadas decía? décimo octava temporada, ¿Sí? ah, temporada boludo. es un montón tremendo es un montón es un montón bueno eh, en, en realidad lo que tenemos que haber hecho con Euge y nunca lo, lo tuvimos en cuenta es tenemos que haber cortado como a la quinta sexta y después volver tipo viste que está todo el mundo hablando ahora de que friends y que no sé cómo se dice friends friends friends friends amigos y am amigues viste que dicen que se van a juntar para hacer una película eso yo te voy a decir eso? una cosa eso es una mentira que con el pasar de los años se sigue repitiendo y es una mentira absoluta y nunca va a pasar pero yo vi que hay una que la rubita que no, una es... de las rubias que mostró en su Facebook hacen siempre eso es es mentira <coughs> pasan los años y siguen engañando a los fanáticos y las fanáticas y, y te traigo más acá más al país Y te digo que hacen lo mismo con los simuladores, justamente. ¿Con? Con, qué? con los simuladores. ¿Te acuerdas ah, de los simuladores? Sí, sí, claro. Vuelven los simuladores. Sí, jaja, claro. Seguro que sí, ¿no? <risa> es más, que no vuelvan ahora que Peretti salió a bancar públicamente a Pablo Rago con sus, con sus denuncias diciendo que le estaban haciendo mucho daño. Así que uh -huh. que no vuelvan, que se queden allá. Che, le, le voy a pedir a, a Nati eh, que nos habilite el sonido desde aquí, desde el estudio... ...para que escuchemos un, un audio de una, una buena noticia. ¿eh? Vamos a tener hoy dos buenas noticias en el programa. Eh, o por lo menos, esta es seguro una buena noticia, que es la reincorporación de todos... ...y todas las trabajadoras y trabajadores que habían sido cesanteados del INTI hace dos años y que después de una lucha sostenida de parte de, de... no solo de quienes habían perdido su fuente de laburo, ni eh, sino también, digamos, de, de, de quienes han eh, permanecido en el en, en, en el INTI y, de todas maneras, han arriesgado su fuente de trabajo en defensa de aquellos que habían perdido su, su lugar en, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. <coughs> Hay un montón de gente que se puede llevar una medalla por esta, eh, por, por esta victoria de, de los y las trabajadoras. Y me parece que hay una fundamental, que es Nora Cortiñas, que yo no, hago memoria a ver si hubo algún jueves en la plaza que no hablara del Inti. Y mm, casi que no hubo. Es, es una de las personas que, que más ha sostenido esa lucha. Vamos a escuchar a Giselle Santana. Ella no perdió su laburo. No la echaron porque era parte, de, era la delegada, pero sí echaron a su hermana, justamente como una forma de tocarla a ella, ya que no la podían tocar a ella. Nos mandó un audio eh, especialmente para compartir aquí en este programa y lo vamos a, a escuchar ahora. Soy Giselle Santana, secretaria general de la región al norte de la CTA Autónoma de Capital y trabajadora de INTI. Y bueno, en estos días estamos celebrando que por fin después... ...de casi dos años porque los despidos fueron el 26 de enero de 2018... ...los compañeros y compañeras que, que habían sido injustamente despedidos... ...por la gestión macrista están volviendo a trabajar. Esta semana están firmando el acuerdo para la reinstalación... ...y este lunes este 20 de, de enero a partir de las 8 de la mañana... ...van a estar volviendo a sus puestos de trabajo... ...los puestos de trabajo que nunca deberían haber abandonado... ...y por los que mantuvimos una lucha inclaudicable estos dos años este, de, de todas las formas y tratando de mantenernos unidos y unidas, tanto los trabajadores que, que permanecíamos trabajando en, en INTI como los compañeros y las compañeras despedidos, organizados de diferentes formas, en diferentes comisiones, acampando dentro del instituto, organizando actividades afuera y, y hoy volvemos, volvemos a estar todos juntos, todos del mismo lado. Y, y dispuestos también a, a empezar esta reconstrucción tan necesaria del INTI, que es un organismo central para toda la sociedad, no solamente para quienes trabajamos allí, sino fundamentalmente para, para las posibilidades de un desarrollo científico, tecnológico e industrial soberano. Así que vamos a poner manos a la obra en esa reconstrucción, en reconstruir también la organización de los trabajadores y las trabajadoras porque el INTI ha sido un ejemplo de lucha y de lo que es capaz la organización desde abajo de los trabajadores y las, trabajado y las trabajadoras para, para enfrentar el ajuste, el vaciamiento y el ataque tan brutal a nuestras condiciones de vida y, y de trabajo. Con toda la esperanza puesta en reconstruir esa, esa fuerza Con, con la esperanza de ser también un ejemplo para otros compañeros y compañeras del Estado que también dieron la pelea, que también fueron injustamente despedidos y que esperemos que también vuelvan a sus puestos de, de trabajo para seguir construyendo juntos. Eh, le mandamos un, un abrazo desde el INTI a los compañeros y compañeras de la retaguardia que acompañaron esta pelea todos estos años. Por fin estamos dándoles buenas noticias. Bueno, allí escuchábamos a Giselle Santana, entonces eh, se le Giselle tiene una, una gran sonrisa en su rostro en general y se dejaba ver a través del audio también, hay una gran alegría en, en, en el INTI y está muy bien y cuando ella decía que la retaguardia ha acompañado este conflicto no se refería puntualmente a este programa o por lo menos... No solamente a este programa, sino a la radio y al portal de noticias Porque la verdad es que es uno de esos temas que en estos últimos dos años Ha ocupado casi que sección fija en el aire de la radio Y en lo que, en lo que es nuestro portal de noticias Al regreso, vamos a, es raro esto, es raro para mí esto de tener amigos en el poder Me resulta muy raro Amigos, ¿de quién te hiciste Me resulta amigo? raro. Re, que, yo, recién pasó Pimentel, Pablo Pimentel por acá, con obviamente con otros compañeros y compañeras de la PH de La Matanza. Hace un día estuvo con el presidente. A mí me resulta raro eso. ¿Qué crees que te diga? No sé. Ah, yo pensé que te habías hecho un amigo nuevo y no, me estaba empezando a preocupar. Es un amigo viejo que este, está a cargo de una nueva dirección. Vamos a charlarlo con él en un ratito y en todo caso vemos. Porque... Puede ser interesante y hasta para algunos puede sonar esperanzador tener amigos que van accediendo a cargos desde donde cambiar eh, algunas realidades. Pero también puede ser una gran frustración si no se consigue modificar grandes cosas, ¿no? Así que no vamos a hablar con el Vasco Murúa. Entonces ya, en ya estás anticipando que esa sería la segunda buena noticia, ¿no? Eh, vamos de la, a ver, de la que hablabas al principio por no lo sé, menos. hace dos semanas creo que está, que se creó la dirección, no creo que nos pueda dar muchas buenas noticias del Vasco, pero hoy por lo pronto se anunció una que tiene que ver con que no va a haber cortes de energía en las fábricas recuperadas, queremos ver en qué contexto, ahora lo charlamos con el Vasco, en, después del regreso de la tanda estamos charlando con el referente de INPA. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo mejor. Natacha Bianchi en los controles y mandamos un abrazo para La Rioja nos están escuchando allí nos han hecho notar eh, Lucila Maraga está allí escuchando seguramente con, con Lucho les mandamos un abrazo a ambos en la ciudad de La Rioja eh, bueno, decía antes para que lo escuche él también ahora que es raro esto de tener amigos, gente en la que uno confía, en espacios de poder. Yo, por lo menos, no, no estoy acostumbrado a eso, y me está pasando no solo con el Vasco Monuda, sino con algunas personas más. Eh, pero bueno, se anunció hace algunas semanas que el principal referente de INPA, eh, la primera fábrica recuperada de la Argentina, iba a quedar a cargo de una nueva dirección de fábricas recuperadas eh, queremos saber qué es esa nueva dirección para dónde enfila y si tenemos que tener algo de esperanza o si este se asume el cargo eh, con no sé con alguna expectativa que quizás este no no eh, pueda ser que termine en frustración no sé Imagino que no, porque si no, no hubiera asumido Pero por las dudas igual se lo vamos a preguntar El Vasco murúa está al aire de la retaguardia ¿Cómo estás Vasco? Hola, ¿cómo te va? Muy bien frío. ¿Cómo andas ¿Bien? Bien, bien Bueno, me imagino que para vos también debe Como para mí es raro tener amigos en el poder Para vos debe ser raro ser director de algo, digamos Sí, claro no, no, no no tampoco fue fácil la decisión Lo hemos discutido con todos los trabajadores del movimiento de empresarios hemos tomado nuestras precauciones, hemos hablado con los compañeros que nos convocaron y, y, y saber que vinimos a, a recuperar un espacio chico dentro de, de un Estado eh, con la convicción de que podemos fortalecer nuestra organización, nuestra fábrica eh, poder ayudar del Estado y hacer la política del Estado la vida más fácil de los trabajadores de empresas recuperadas De, ...de poner las empresas recuperadas también... ...la, la discusión política del trabajo en, en nuestro país... ...la necesidad de generar empleo en nuestro país... ...la necesidad de que no se pierda eh, más unidades productivas... ...que es un bien social para nosotros... ...declarar la utilidad pública... Eh, ...que se entienda como utilidad pública también el trabajo... Eh, ...dar toda la discusión que veníamos dando desde afuera... ...y que este Estado reconozca el sector... Eh, nos parece importante seguramente todavía todavía esto que vos te preguntabas está en la cabeza de todos nosotros y vamos a poder, poder cumplir con, con las expectativas cuando eh, cuando, cuando, cuando decís que digamos se lo preguntaron y que tuvieron debates las dudas cuáles eran digamos la, no, las cosas por las que se podía pensar en que no asumiera cuáles eran no, centralmente, ¿cuál va a ser el posicionamiento del gobierno con relación a todo lo, el conjunto de nuestro pueblo, de las políticas económicas que desarrollará en otros sectores? Eh, de hecho, sabemos que, que tenemos dificultades, que, que es un gobierno que recién asumía, que no tenemos tan claro cuál va a ser la política eh, central, la económica todavía está para definir, eh, Teníamos expectativa a partir de lo que se decía, de lo que se dijo, de lo que dijo el presidente en función de poner el gobierno y las políticas en favor de los más necesitados, que es lo que nosotros nos planteábamos, pero eh, ya te digo, todas esas discusiones de qué, de qué posibilidad y qué recursos se iba a contar eh, para tener políticas claras para el sector. No Siempre fue muy mezquino el Estado... ...con respeto a las políticas hacia, hacia este sector... Hacia, ...hacia toda la economía popular. Creemos que, que está abierta la discusión... ...que tenemos que seguir discutiendo... ...y poner el eje en, en la economía popular... ...en la necesidad de nuevas instituciones... ...para distribuir la riqueza, la gran riqueza... ...que tiene nuestra patria... Eh, ...para sacar al, al, a nuestro pueblo de la miseria... ¿no? Y ...la verdad que esa injusticia tremenda que se provoca hoy a partir de la concentración económica eh, ante los grandes poderes, no ya políticos, sino sectoriales, y, y empresarios, y, y no empresarios ni y financieros, ¿no? que, que que hacen que esa riqueza se fugue de nuestro país y no sea aprovechado por el conjunto de nuestro pueblo. Uh -huh. Así que bueno, eh, y, y sabemos que... Quizás eh, haya muchas políticas que, que tome o medidas que tome el gobierno que no quizás no, no no nos van a gustar. Si sí definimos centralmente la importancia de estar en un lugar y, y también cómo, cómo recomponíamos esta relación ¿no? de que un compañero como yo, que soy referente de un sector y del movimiento, esté de parte del Estado y cómo se recompone el movimiento que necesariamente tiene que seguir construyendo. Eh, organización sigue tiene que seguir eh, construyendo movilización nosotros seguimos creciendo que el lugar de nuestro pueblo en la calle y seguir exigiendo al Estado las políticas que necesita nuestro pueblo ¿no? uh -huh. eh, Vasco se hizo un anuncio respecto de eh, que no se va a cortar la energía eléctrica en las fábricas recuperadas eh, profundicemos un poco eso centralmente después de una reunión con en la Secretaría de Energía con el compañero jefe de gabinete de, de la Secretaría de Energía decidimos eh, y entendiendo la situación de, que había provocado estos cuatro años a partir del tarifazo eh, salvaje que había hecho el gobierno anterior hasta las recuperadas había que recomponer esa situación Sobre, eh, el tema de suspender los cortes es una medida provisoria para que ningún ningún trabajador eh, culpa de, de un corte, se provoca una pérdida de, de puesto de trabajo, pero lo que estamos discutiendo muy firmemente es cómo, cómo ayudamos y cómo cambiamos esta política de, del tarif, de, la, de las tarifas a la empresa recuperada. Nosotros no queremos diferenciarnos en eso y no, tenemos, no, no queremos un beneficio por encima de las demás unidades productivas, Solamente estamos planteando que hasta tanto se recomponga el mercado interno, de que la economía empiece a funcionar normalmente, que se si incremente la demanda, hasta ese momento tenemos que recomponer el daño producido en estos cuatro años. Entonces, a partir de eso, estamos viendo eh, qué política vamos a hacer, tanto sea de la dirección como de la secretaría, eh, buscar una forma de condonación de las deudas anteriores y buscar también una forma de una tarifa diferenciada por el tiempo un tiempo prudencial que signifique la recomposición de todas las empresas recuperadas. Ajá. Estamos hablando con el vasco Eduardo Murúa, él es el director flamante desde hace algunas semanas de una nueva dirección de empresas recuperadas, de fábricas recuperadas en realidad. Eh, también se anunció por allí que, bueno, tuviste una, una reunión, creo, con el diputado nacional Leo Grosso del movimiento uh -huh. Evita. Eh, ustedes tienen como una bandera principal, digamos, acceder a una legislación que, por ejemplo, entre tantas cosas, evite los desalojos, ¿no? Y evite todo ese proceso que nosotros muchas veces contamos sí. con simpatía, digamos, que han pasado las fábricas recuperadas hasta poder conseguir la expropiación, pero que es doloroso, eh, que muchas veces incluso es con hambre a pesar de ayuda del Estado. Y lo que me pregunto es, eh, porque si bien antes no había una dirección en los procesos anteriores, digamos, de, de sobre todo en el proceso de Cristina Kirchner como presidenta, hubo un alineamiento de parte de las fábricas recuperadas, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y sin embargo no se pudo conseguir una ley que garantice los derechos y los saque de esa situación eh, tan tan fulera que tienen que pasar en las fábricas. Eh, ¿Por qué se podría pensar que ahora sí eh, va a haber una ley? Eh, bueno, es necesaria, es necesaria. Vamos a seguir dando la discusión. Nosotros presentaremos la ley eh, con los compañeros que nos acompañan, encabezados por Leo, Y, y todos los compañeros diputados y, que nos quieran acompañar en el proyecto de ley y, y seguramente daremos para hacia adentro del Estado y al, al conjunto de la sociedad esta discusión. No es una ley que, que nosotros estemos pidiendo solamente para las empresas recuperadas que hoy tenemos, sino una ley para que nuestra patria no, no desperdicie ese capital enorme que significa la, la que para nosotros es social, que, que cualquier empresa, ¿no? Con, no solamente con sus máquinas adentro y si el edificio, sino con la capacidad de los trabajadores de hacerla producir. Para nosotros no tener una ley significa un estado que un Estado sonso que pierde capital y le hace perder su capital al conjunto de nuestro pueblo. Uh -huh. eh, todos deberían saber que una empresa no se construye solamente con la idea de un empresario uh -huh. y con el dinero de un empresario. Siempre hay muchos aportes tanto sea el subsidio del Estado, eh, aporte del Estado y fundamentalmente eh, la fuerza de los trabajadores eh, y la explotación que se hace de esos trabajadores para que esa empresa se construya. Entonces sería un error que por una simple ley de quiebras ese bien se venda las máquinas por chatarra y el bien quede desocupado muchas veces eh, sin ninguna función social. Uh -huh. Te mandamos un abrazo, gracias Vasco. No, gracias a vos. Muchas gracias, como siempre. Hemos charlado con el Vasco Eduardo Burúa, es el principal referente de IMPA y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y ahora además es el director de eh, la Dirección de Empresas Recuperadas. Bueno, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, es Emilio Pérsico del Movimiento Evita quien está... Este, ...digamos... ...abriendo estos espacios... ...ahí la gran pregunta que aparece es... Eh, ...es... ...un intento de cooptación... ...y por lo tanto... ...lo dijo de otra manera el Vasco... ...pero creo que apuntaba a eso... ...alguna mejora para el sector... ...pero como parte de una... Econom de una eh, ...economía que no va a cambiar... ...las relaciones de poder en la Argentina pero vos cooptás creando una estructura dentro del Estado que no tenga que pueda tener herramientas para algunas cosas positivas, pero que no tenga demasiadas herramientas para cambiar la realidad de, de esos de esos espacios. O se abre una puerta de construcción. Digo, vos me preguntás hoy, ¿va a salir la ley que quieren las fábricas recuperadas del Congreso? Y la verdad que la respuesta mía categórica hoy es no, eso no va a suceder porque si no sucedió durante el kirchnerismo, ¿por qué deberíamos pensar que va a suceder ahora que es un gobierno incluso con mayores contradicciones que el, que el kirchnerismo por el frente que, que se armó al comando de Alberto Fernández? Pero la verdad que la política es tan dinámica que hay un punto en el que es imposible saberlo y que quizás se si hace... Dos meses nos decías que el Vasco Muro Iba a ser funcionario del gobierno También quizás te hubiéramos dicho que no Así que, bueno, habrá que esperar Sí, sí, esperemos que, que este, La creación de este nuevo espacio Por lo menos abra, abra puertas Abra las puertas necesarias eh, Por las que tanto lucharon los trabajadores y trabajadoras Porque la realidad es que es una lucha Que se va dando a través de los años Y que tiene un montón de trabas uh -huh. eh, Mismo contabas vos Todo el proceso de, de, de recuperar la fábrica Eh, y la lucha de todos los días que, que sigue a través de los años también eh, y la realidad es que, es que sería excelente que pueda abrir nuevas puertas y seguir para adelante y creciendo ¿no? El caso emblemático de los últimos años ha sido el Bauen ¿no? Uh -huh. El Bauen se alineó como cooperativa al desde, desde FACTA, desde uno de los agrupamientos de fábricas recuperadas al gobierno de Cristina, ciegamente apostando a que saliera la expropiación y se encontraron con que el macrismo vino con todo, como en tantos otros espacios y ellos nunca tuvieron la ley de expropiación y tuvieron que traspasar el macrismo con mucho temor Ah, que viniera esa, sí, no, esa expropiación. No, no solo temor, sino que además eh, varios varios, punto, sí, claro. sí, varios avisos de desalojo y casi desalojos. Uh -huh. La retaguardia. Otero. Te vele. Te vele. Otero. La retaguardia va a ser difícil en una charla de 10 o 15 minutos desentrañar si, si estamos ante una estrategia de marketing político, digamos, o si efectivamente ante lo que estamos es a una trabajadora accediendo a una diputación nacional y después volviendo a su trabajo. Se anuncia así la noticia, incluso en algunos medios tradicionales porque en diciembre terminó el mandato de la diputada nacional Mónica Tower. Eh, vos sabés que el Frente Izquierda y los trabajadores se, se rotan las, las bancas, no, no duran todo un mandato, sino que, que se rotan las bancas en las diputaciones nacionales, en las legislaturas provinciales también sucede eso. Y Mónica accedió a la diputación nacional y ahora que se le venció el mandato, se la puede ver laburando en los pasillos de la estación 11 del ferrocarril General Sarmiento, eh, de la línea Sarmiento, en la en la tarea de limpieza. La tenemos en línea, queremos charlar con ella. Mónica, bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tever estamos con Pedro Ramírez Sotero. ¿Cómo va? Buenas noches, señor. Gracias por llamar. No, al contrario, gracias a vos por, por atendernos. Eh, ¿Cuándo asumiste como, como diputada? Y en, en Nacional, estuve en un maratón en, en el 16 en provincia sí. y en Nación cuando fue en marzo de este año. Abril creo, porque en marzo no se hizo la sesión. claro Se hizo en abril, así que viste que vos tenés que jurar. Uh -huh. renuncio a la compañera anterior, que era Natalia, después fui yo. Y fue en abril. Reemplazaste a Natalia González Eligra. Exactamente. Ahí va. Eh, y terminó y después, en, el en marzo del 2021, tendría que reemplazar a Nicolás del Caña ahí está, claro, volverías a ser diputada en... exactamente junto con Giordano claro, claro. tendría que reemplazar a Romina de uh -huh. plan eh, para vos como, como laburante ¿qué significó estar en ese lugar de poder tan ajeno, no? porque ahí, digamos, los laburantes no están sentados en las bancas habitualmente Eh, mira, en primer lugar, a mí me pasó la cosa de, yo tengo muchos años de militancia dentro de izquierda socialista y le y todas las peleas Desde la pelea de la época de la dictadura como mi organización, pero qué es lo que constatás y toda la lucha de todos los compañeros de izquierda socialista, del frente de izquierda, del Partido, bueno, está ahí, viste, es lo que se logra porque ¿viste? hay que que pegar los carteles y trabajar, hay que hacer, hay que hacer un trabajo, convencer a la gente contra, digamos, todas las ilusiones contra lo que le mienten y bueno. Cada voto de eso que conseguiste significó bancas. Entonces, lo primero que lo ves, son tres bancas obreras en un parlamento que estás peleándote con todas las fuerzas políticas que vienen gobernando hace años y que te traen todas las leyes que piden las multinacionales, los bancos mundiales, ¿viste? Decir, bueno, entonces son tres bancas obreras en un punto de vista la responsabilidad y en otro punto la alegría. Uh -huh. Está a la izquierda ya hace años en el Congreso y bueno, entonces es una batalla. Así como peleas en el sindicato, así como peleas en la asamblea, así como peleas como delegada, bueno... Estás ahí también, la clase obrera llegó ahí con sus organizaciones a pelear por sus demandas, digamos, y por un gobierno obrero, que es por lo que peleamos nosotros. Claro, yo me, acu me acuerdo que la vez anterior que yo recuerdo el acceso de, un, de, de alguien que eh, antes de llegar a la banca laburaba en una fábrica, digo... Por ahí hay otros que laburan de otra cosa, ¿no? Pero digo, laburantes, laburantes, proletarios, por decirlo de alguna manera. este El, eh, el cuero Rosselli, que fue eh, eh, diputado nacional por autodeterminación y libertad por ahí por el 2002, 2003. Sí. Yo recuerdo que a él le pasaba, le pasó varias veces, yo fui testigo de esto, que como era porochito y no iba vestido de saco y corbata, este muchas veces o no lo dejaban entrar al Congreso o se, <risa> se pensaban que era, que era público. ¿Te ha pasado esta voz también? Sí, la primera vez, Pablo. Después el empleado, viste, el empleado de seguridad por y después viste, en toda esta cuesta de la viste los empleados, es hay, hay, es, la verdad que tienen una muy buena atención de los empleados este hacia el diputado uh -huh. que se ahí como el jefe, digamos, en el Parlamento o el patrón, dirían algunos. Claro. Pero bueno, entonces una vez le pasó a un señor, viste que era sesión, entonces no te dejaban entrar. Entonces bueno, cuando le aclaró el de al lado, que más o menos se llama Claro, el pobre señor, viste un señor grande, me pedía mil veces disculpas, bueno, mm. pero sí, sí, me no ha pasado. Como, como uno se ríe, yo también comparto la, la sonrisa, me estoy riendo ahora, pero es en el fondo es eh, digamos la raíz de los prejuicios sociales que imperan en la sociedad, no que no podemos pensar que alguien que es un laburante eh, común y corriente pueda estar ahí adentro, decidiendo las leyes que rigen a la sociedad. En el fondo es eh, quizás el, el, la, la raíz de nuestros problemas como sociedad. Claro, no, y al pensar el discurso es al revés. El discurso de los trabajadores no tienen que hacer política. Los sindicalistas te dicen, te digo lo que te dicen, por ejemplo, los jefes sindicales, que son los que hacen el, los debates en los lugares de trabajo todo el tiempo. No, los delegados no tienen que hacer política. Ellos después se van con todos los bombos pues al, al partido peronista, al candidato de no sé dónde, ¿me entendés? pero ellos los trabajadores y no tenemos que hacer política. Me uh -huh. es lo que te han dicho durante miles de años. Después también te lo dice todo el resto, tenés que ser abogado, tenés que... Por supuesto que es mucho mejor si sos abogado y pudiste estudiar, eso... Yo en eso no me cabe la menor duda, todo el conocimiento ayuda muchísimo más. Ahora, eh, la verdad que es con lo que decís vos, es decir, si tuviéramos más bancas obreras podríamos haber votado muchísimas cosas o haber, digamos, haber evitado más cosas, digamos, las que tener más fuerza en el Parlamento para parar leyes, para... Por supuesto que tenés que estar en el Parlamento, como tiene en Chile, tenés que estar en la calle, ¿no? porque cada una de las que estamos enfrentando, qué sé yo, en uh -huh. un, un, un, una expoliación, en un saqueo, que está organizada internacionalmente. Entonces, bueno, son multinacionales, a veces que la protegen, son el, bueno, son el ejército de los, digamos, a su disposición. Entonces, bueno, no, no te alcanza solo con los diputados que tengas, ha mostrado la historia eso ya, pero bueno, tener tres, Eh, vos decías que se siente, bueno sí bueno mira toda la, la actividad militante está acá y acá es la responsabilidad en que presentemos, qué sé yo, nosotros en el frente hemos presentado desde izquierda socialista los proyectos para que se cortaran los despidos, estuvimos cruzados desde Pepsico por Tomás hasta la última Kimberley y un montón de luchas contra los despidos, uh -huh. ido, y, y en soledad porque los dirigentes no la han apoyado, y los partidos políticos tampoco, porque si tenías un proyecto y no lo votaste, viste, es no te interesa. Claro. Sí. Entonces, bueno, qué sé yo, yo he visto toda la campaña electoral, decir acá eso al frente de la, la victoria, acá el, el, el, el, es, es terrible el endeudamiento del macrismo, pero bueno, ahora se para, eh para, ¿cómo se llama?, pagarlo. De hecho, no se ha discutido el presupuesto, de hecho todo esto de la plata que se le ha sacado del aumento de los jubilados, ahora el frente izquierda presentó un proyecto para que se desconozca los cinco, últimos 57 mil millones de pesos y lo anterior también. claro, Porque ya estaba claro que era una usura. Entonces vos hiciste una campaña electoral, y dijiste tú, pero no tenías un proyecto y no lo votaste. No te interesó. Uh -huh. Estamos charlando entonces, con... Bueno, en este... sí. Sí. No, no, completa, completa. En ese sentido, digamos, estar ahí para, eh, digamos, primero ver, estar en el debate y poder plantear las cosas. Eso sé yo. Uh -huh. Eso vi, sí, es un espacio de pelea muy grande, digamos. Como también son los gremios, ¿no? Pero bueno, ese es el... el, el es un poder del país, un poder ahí están los que gobernaron, los que fueron ministros, los que ahora van a hacerlo, estaban ahí, digamos. Entonces claro. eso, dos veces eso, como trabajadora es eso. Estamos charlando con Mónica Schlotauer, ella ha sido diputada nacional hasta diciembre y ahora está regresó a su trabajo eh, haciendo tareas de limpieza en la estación 11, no sé si solo en la estación 11 laburás o, o en realidad a donde te manden. En realidad, mi base, digamos, es 11. Es 11. Eh, Por y supuesto, si hay una ausencia en algún lugar, te mandan para que reemplace la estación se tiene que hacer, pero bueno, cada trabajador en general eh, tiene una estación, trata de tener una estación, sostenerla. Y esta, o sea, esta, trabajo, esta decisión, digamos, de regresar al, al laburo, siendo además un laburo... Este, fuerte, donde hay que poner el cuerpo muchas horas eh, digo, en general a lo que estamos acostumbrados es a que los diputados y diputadas cuando vence su mandato se van del Congreso pero se quedan en algún lugar de la política dando vueltas en tu caso vos volvés a laburar y a vivir de, solo de tu sueldo Exactamente Como también cuando era diputada cobraba lo que es el, la, el, la media digamos también de nuestra ferroviaria Yo eh, lo que yo entiendo, estamos acostumbrados a eso porque estamos acostumbrados a que la mayoría de los partidos que durante todo este año han gobernado son esos, que es esa, la última elección, tenían donde cambiaban la camiseta para mantenerse en el poder. Ahora, la izquierda está demostrando ya hace años que es otra cosa. Uh -huh. Digamos, no es decir que eh, que volvemos a los gremios, que volvemos a trabajar, que en ese sentido que no nos atornillamos, que rotamos, digo, de pueblo sí, por supuesto, ves lo otro, que es los que se quedan porque la política es el... el, el, el, el los trepadores, para decirlo de alguna manera, digamos. Claro. que Después levantan la mano y más y más ahora con lo que es la ley de, esta de financiamiento que se votó, que las patronales puedan poner plata a las multinacionales, las mineras, ponen, te ponen plata para la campaña y después le votas todas las leyes, que es la pelea que hay ahora en Chubut, que es la pelea que hubo en Mendoza. Son uh -huh. diputados, digamos, es eso, digamos son medio títulos, terminan siendo porque hacen de eso una profesión, no de eso una puerta, digamos, en un... un, un Un campo, lo que decimos nosotros, un puesto de batalla, digamos, para uh -huh. pelear realmente en contra de lo que nos está haciendo mal el país, que es esto de la deuda externa, esto de, de, de extranjerizar toda la industria, de poner la, las tierras, las riquezas al saqueo, de la, la agroindustria, como la minería, todo, digamos, pues no te quedan más máquinas, no te más puestos de trabajo. Bueno, la realidad es que estamos viviendo todo, no tenés hospitales, no tenés escuelas. Las jubilaciones que ahora están peor, lo que vemos. Hay un saqueo porque nosotros estamos peor, pero los bancos están bien. Y el Parlamento es el lugar donde se han votado esas leyes. Si vos uh -huh. en el Parlamento reconoces eh, los 57 mil millones de pesos decís hay que. Bueno, entonces después pues, vas a votar el presupuesto que le sacás a la gente los 57 mil millones de pesos para pagar plata que ya se quedaron ellos, ¿viste? Entonces, los bancos, los tipos que están especulando. En ese, bueno, eso es. Son políticos que están medio los títulos de ese sistema, por eso. Claro. Por eso es lo que vimos, que la gente decía los panqueques, digamos, ¿no? Era lo que fue famoso en esto. Bueno, pero política está mostrando que somos otra cosa. Somos militantes obreros, militantes sindicales, militantes socialistas, que queremos la igualdad y que estamos peleando eso en todos los ámbitos. Uh -huh. No vamos a ir ahí para, para estar mejor nosotros. Claro. No nos vamos a ir a pelear la igualdad de todos. Uh -huh. Las leyes que... Eso. El aumento, los aumentos salariales para que estemos todos bien no las dietas que se aumenten mientras se votan presupuestos que bajan las paritarias para todos lo que dependen. eso uh -huh. no me entendés, eso es lo, lo contrario claro. entonces bueno, me, me parece que es lo que, lo que, lo que, que sirve de esto de, de este tipo de nota decir bueno tenemos que hacer política los trabajadores tenemos que estar en esos lugares, por eso bueno se trata de construir una organización con todos los que quieren esto digamos uh -huh. que quieren políticos y y militantes y ir esto, digamos, construir otro modelo político y otro modelo de país, es lo que queremos, el socialismo, ¿no? Mónica, gracias por esta charla. Gracias a vos, Che, por, por estos minutos. Nos vemos, un abrazo grande. Un abrazo. Hemos charlado con Mónica Schlotauer. A ver, no, yo no creo que, eh, digamos, eh, un país mejor se construya solo con estas cosas, pero no es poco, digamos, ¿no?, Pensar la política en términos de no un laburo en el que vos entras y te quedás de por vida, sino, con todo lo que eso genera, ¿no? que después tenés que quizás ver dónde te acomodás, más que pensar si estás de acuerdo con un proyecto político o no, que es lo que sucede en general en la política, en, lo, en los partidos tradicionales, sino una, una puerta de entrada para ser una herramienta más para cambiar algo, y que cuando se termina te volvés a tu laburo. Esto debería ser normal, Sí, sí, ¿no? lo loco es que tenemos naturalizada la otra parte, que es la que la que está en una banca, no uh -huh. en general, digo, ¿no? La que está en una banca eh, para, para conservar esa banca y no para eh, para mejorar y para acompañar al pueblo y para intentar eh, hacer mejores las cosas del día a día, eh, Sino que están tratando de conservar esa banca Para vivir de esa banca Porque, uh -huh. como decías recién, se van acomodando en los diferentes espacios Entonces, nosotros estamos acostumbrados a eso Y nos encontramos con este contraste Que, que sale en todos los medios Porque, claro, deja la banca Y, y vuelve a su laburo cotidiano en, uh -huh. en la estación, ¿no? Entonces, es una locura Claro Bueno, ahí tenías una... Una nota que podría pensarse como una nota de color. En los medios tradicionales, si digamos si supieran esto, podrían hacerle también una entrevista a Mónica y sería una nota de color, la diputada que vuelve sí, a laburar sí. haciendo tareas de limpieza. Curiosidades de la semana, ¿no? <risa> claro, exacto. Para nosotros es parte de... No sé, seguimos pensando que se puede hacer política de una manera diferente. Tenemos montones de cosas para criticarle a Izquierda Socialista, a el PTS y al Partido Obrero, Eh, con sus políticas Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores No es que pensemos que todo lo que hacen está bien Pero esto está bien La verdad La retaguardia un mundo sin esclavos No entiende Y esa equivocación es un error grande Yo no soy el hijo de Hernández que me importa qué diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande Yo no soy el hijo de Hernández Usted se piensa que soy cínico Que culpa tengo yo de la casuística Si mi apellido es idéntico Es lógico, dice la estadística No me siga mi Bueno, mientras Encaramos la última comunicación, que va a ser a Entre Ríos. Eh, ¿Qué haces jugando al tamagotchi? Volvió el tamagotchi. Yo te vi con un... ¿Cómo te quedaste con eso, eh? Te, te vi con algo que olía muy mal en un frasco, viendo cómo crecía día a día. Olía muy mal, me parece me parece una apreciación. Y como mal? Yo te cuento. Eh, le estoy dando de comer a, a algo que, que todos los días va creciendo y que me algo así y que y que para mucha gente no tiene vida pero la realidad es que sí tiene vida uh -huh. masa madre masa madre masa madre masa madre para hacer para hacer pan por ejemplo eh, la masa madre es, eh, es un, un fermento natural en lugar de usar levadura para hacer un pan lo que hago es fermentar eh, harina y agua a través de los días y y a vos te tiene te tiene preocupadísimo ver cómo va creciendo la masa, ¿no? Me, me tiene preocupado ver cómo, cómo va creciendo todo. Pero, espera, sigámosla después, porque tenemos la, la última comunicación del programa y no no queremos tener poco tiempo, y ya sabemos que tenemos poco tiempo para charlar con él, con, con un querido amigo, con Martín Musarra. En este caso no es porque haya accedido a un cargo de poder, sino por algo bastante penoso que le pasó, que queremos contar, que queremos compartir y, y que queremos ver si estamos ante un accidente individual, único, una en un millón, ...o si tenemos que empezar a prestar atención a algunas cosas. Martín tenía una batería externa de celular en su bolsillo que le explotó y le generó gravísimas quemaduras. Si entras a su Facebook, Martín Muzarra, vas a ver las fotos de las quemaduras de segundo grado en sus piernas... ...que son gravísimas. Por suerte, más allá de eso, está bien y por eso va a charlar ahora con nosotros es Además lo, lo conocimos siendo asambleísta y movilero para la retaguardia desde Andalgalá, es cineasta, eh, tiene ahí una multipremiada película infantil que se llama este, Mi mamá Lora y vamos a charlar con él ahora, lamentablemente no por ninguna de estas cosas sino por lo de la batería. ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo anda Fer? ¿Cómo anda el equipo por ahí? ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien. Muy contentos de escucharte, pero hasta ahí también, porque quisiéramos no escucharte en esta circunstancia. Nos preocupamos mucho cuando vimos tu posteo en Facebook y las fotos. ¿Nos contás qué pasó? Sí, la verdad que, bueno, un poco lo compartí porque, nada, qué sé yo, como que dicen que pasa una vez, como decías recién, un año un millón, y digo, bueno... Por las dudas lo comparto porque para que no le pase a otro, no sé, o, o como decís vos, no sé, capaz que será un casualidad o empezarán a pasar en cadena, no sé, no, no quiero paranoiquear, ¿viste? Pero la que me pasó a mí fue loquísima, digo, me pasan cosas locas en la vida, pero estar por sentar a, estar por... Por sentarte a comer y empezar a sentir una especie de ruido a sifón de soda y que de pronto empezás a ver que tu bolsillo empieza a emanar un gas y, y que nada, yo no entendía ni qué me pasaba, ni me acordaba que tenía uno, lo, lo que tan incorporado, de tener tantos aparatos cerca del cuerpo, tenías una, una, una batería externa conectada a tu celular. Sí, no, estaba desconectada Desconectada es que Yo ahora estaba cargando el celular Y como me llaman a comer Me pongo el celular en el bolsillo derecho Y la batería portátil en, la batería, en el bolsillo izquierdo Y no sé qué le pasó a esa batería Pero empezó como a alargar una especie de gas Como de, de un matafuego, ¿viste? O sea, empezó a salir una cosa blanca este, Que cuando atiné a sacármela Porque me quemaba Me quemé el dedo Entonces tuve que reaccionar, digamos, a sacarme el pantalón. Pero para todo esto, como que toda esa sustancia se iba como esparciendo a través del bolsillo. Perforó el bolsillo y se fue para la pierna del lado de atrás. este y, y nada, empecé como a tratar de sacármelo de encima y cuando me lo saco, pegó una explosión. Este, una situación extrañísima. Yo compartiendo con, con una gente... Este, con la que me estaba sentando a comer y, y totalmente sorprendido o sea no no uno no se espera que estas cosas sucedan claro Porque aparentemente como que todo está aparentemente está todo controlado desde fábrica y, y las, que, las quemaduras no, las quemaduras que se ven en las fotos eh, fueron instantáneas te, te empezó a aparecer esa eh, es, esas quemaduras después mira yo me bañé y no parecía tanto Eh, me empezó a sacar como una especie de piel carbonizada, perdón para los que son medio asquerosos, pero re, aparentemente era bastante superficial, pero cuando llegué al hospital y me empezaron a poner este, vendas que se usan para, para las quemaduras, empezaron a analizar y todo, medio que ahora, en retrospectiva, te puedo decir que me, la herida eh, era una herida, una quemadura química que seguía quemándose, uh -huh. algo así. Claro. O sea, en el momento parecía que no era nada, yo soy muy reacio a ir a los hospitales y, y las metodologías, digamos, a veces muy invasivas no me gustan, pero realmente dije, bueno, no voy a pasar, eran las 12 de la noche, no creo que, que esto a, a la madrugada iba a salir, no sé, como una especie de muerto vivo buscando que alguien me ayude. Martín... Este, Eh, Pedro te saluda eh, yo me quedé pensando todo bien, todo bien me quedé pensando en cuanto a lo que contabas de esto de la, eh, de la del cargador portátil no mucha gente puede pensar yo no tengo un cargador portátil, no tengo de qué preocuparme y la realidad es que las baterías de litio están presentes en todos los celulares y los celulares que siempre o, o la mayoría de la gente o en general tenemos encima en nuestro bolsillo y que también puede pasar porque también puede recalentar y porque puede tener un defecto de fábrica, cualquier tipo de De, de cuestión, ¿no? Entonces, destacar esto es eh, me parece importante y yo quería preguntarte en cuanto a esta quemadura química, no se trata de la misma forma que una quemadura normal, me imagino, porque decís que, que seguía quemando, entonces yo quería preguntarte cómo fue el, el tratamiento de esta quemadura y ahora qué, eh, cómo sigue el cuidado. No, no hay mucha info, ¿viste? Yo me puse a hablar me puse a hablar con gente de, de que sabe de bioquímica, ¿viste? Le digo, ¿qué pasa cuando pasa esto? Porque, digamos, ninguno de estos aparatos que uno tiene encima te dicen en caso de que se rompan, haga esto, o en caso de que se derrame esto, haga esto. Porque, digamos, creo que les, los pondría a ellos en un lugar de vulnerabilidad, digo, comercialmente, etcétera, etcétera. Entonces, como que esa falta de información, cuando tenés un accidente, Este, se termina jugando en contra Por ejemplo, lavarse con agua Me dijeron que no es bueno Porque el agua con el litio hace como una reacción eh, Entonces como que estamos ante mu Mucha vulnerabilidad Como claro, consumidores Porque no, no hay estamos información recibiendo, uh -huh. Claro, estamos recibiendo productos Que no sabemos Por ejemplo, la ley del consumidor puede O sea, yo tengo que activar con el comerciante en estos dos años de que compré la batería el comerciante ver con quién se le importó entonces lo que hace que hay una cuestión ahí yo eh, entre toda esta movida hice mucho análisis como primero como como decía Fer, no un compañero de la Asamblea del Algarrobo digo luchamos contra la mega minería tenemos cerros este comprometidos con litio todo atravesado no las contradicciones de estar en contra de la mega minería y también necesitar la tecnología Eh, pero digo, y en un punto también me puse a analizar eh, la vulnerabilidad con la que, con la que digo, estas cosas dicen Se puede romper por un golpe, por estar expuesto al calor, por un montón de motivos Y si vos te pones a pensar, la cantidad de cargadores que se venden colgados en negocios que están al rayo del sol eh, Qué sé yo, gente en, en cualquier lugar que te los vende Eh, digo, hay una, como una mega industria del litio que hoy es la energía este, eh, vedette y, y creo que vamos a terminar todos, de hecho estamos todos rodeados de litio porque es lo que nos permite digamos autonomía hoy este, en muchas cosas inclusive en los autos eh, nada estamos ahí como, no sé no, los autos por ejemplo se sientan encima del litio eh, no sé Yo no quiero ser como muy paranoico, pero digo, a mí me explotó. Y yo digo, esto pasa. Uh -huh. y, y es muy vulnerable. Hay dos este dos guiones que se van dosificando mínimamente, puse a investigar, eh, por una membrana. Esa membrana se, se deteriora por un golpe, por calor, por cualquier cosa. Y esos dos componentes se tocan de manera descontrolada y generan una... Un micro Chernobyl, digamos, por decirte así exagerado, pero digo, es como. Se libera toda la energía de esos 5200 milliamperes eh, en una fracción de 5 segundos. Es como loquísimo. Qué raro. Pero que es muy loco. Sí, sí, totalmente. Qué raro la industria cualquiera sea dándonos eh, con tanta facilidad productos que no sabemos realmente qué contienen, ni sabemos realmente. Cómo funcionan o qué puede pasar, ¿no? Sí, después de, digo, de, ni hablar de qué hacemos cuando no andan más, eh, y, y digo, en la, la compresión que tienen las baterías de litio es muy loca. Yo lo acabo de descubrir en esta explosión, y digo, esto es una, una bomba pequeña, en la que no sé bien cuáles son los, los estándares de. de De, de, de fabricación y, y de regulación, digo, ¿no? Como que como activista antiminero te pones poner a, a cuestionar cómo es el proceso de extractivismo, cómo son las digo, las digo eh, los avasallamientos de los derechos de los pueblos en los territorios para, para extraerlos Y después te pones a pensar y decís, bueno, la industrialización también tiene un montón de... Eh, de derechos postergados a la información, a, a un montón de cosas, que inclusive en países tan devaluados como los nuestros, no sé, nos tocan las baterías más defectuosas, calculo yo. Claro, claro. Yo me compro la que puedo comprarme dentro de, de, de lo que a mí me no alcanza. Entonces, uh -huh. esa batería, no sé si tiene los componentes que garantizan que esos dos de esas dos sustancias no se toquen, por una X cantidad de tiempo entonces nada, estoy ante un ante una desventaja grandísima Bueno, Martín, queríamos charlar contigo y contar esto, eh, no con el afán de que todos ahora vayamos a, a mirar nuestro celular si está eh, a punto de explotar Ay. o no. <risa> este, Pero bueno, sí para empezar a aprender. Nos ha pasado con otras cosas, aprender esa, esas cosas que en un momento son desconocidas y que y tratar de evitar que esto se, se, se propague. Por lo menos ya... A mí un aprendizaje que me queda es, más allá de que en los hospitales evidentemente también es algo nuevo y no conocen muy bien qué hacer, lo primero que hay que hacer cuando sucede algo así, aunque no te veas muy grave el asunto desde afuera, es correr al hospital y explicar muy bien lo que pasó para que tengan mayores herramientas para, para que no avance la, este, la quemadura. Y después, por lo pronto, en lo personal, vos... Este, de La Plata a Andalgalá de Andalgalá a Entre Ríos has cambiado de piel muchas veces esta será <risa> será una más no por elección como las anteriores pero sabemos que, que te vas a recuperar y bueno, y esperamos una, alguna película pronto y esperamos este, seguir escuchándote pero en otras circunstancias Bueno, muchas gracias por estar atento y por, por compartir la, la historia Uno viene a escribir guiones y termina teniendo anécdotas, o sea que no sé si es parte, de, parte, ¿Y parte si, de la creatividad casi. Y si escribís pues, una eh, película eh, sobre esto, este, no va a faltar quien diga este guionista se fue de mambo, ¿no? Siempre, sí. Todo lo que, por, lo que, por lo que me pasa alrededor, casi todo lo que voy viendo, digo, esto si lo pongo en una película nadie me lo cree. <risa> Un abrazo grande, Martín. Un abrazo, gente, que anden bien. Un abrazo, a todos. Martín Musarra, este, militante contra la minería, ha sido abierto en Andalgalá, eh, eh, comunicador popular, integrante de la Asamblea del Algarrobo, de la radio del Algarrobo, eh, cineasta. Le pasó esto, le explotó una... Y a, a partir de ahora, el que le explotó la batería del de explotó la el batería. <risas> Exacto. Que ni siquiera... Yo pensé que la tenía conectada al celular. Ni siquiera la tenía conectada no, no, claro. al celular. Y aparte... Ten... Ten, ponerse a pensar, ¿no? Eh, es la misma batería que venden en una casa de electrónica super super pro. Y la que venden también en un kiosco. Y la que te venden en la calle. Y la que encontrás que vende un mantero. Y la que vende una empresa. O sea, es de diferentes eh, categorías, clases y, y mejores o peores. Están en todos lados. Y vos experimentando mientras con células madre, ¿no? Con células no, madre. Más masa madre. más a madre era. Ah. Más a madre. A Me, ver, encanta. A ver, a ver. Me encanta que aparezca Natacha. Vaya a tener una, una defensiva. Y con esa impronta, además. No, la verdad que sí, que lo banco bastante a Pedri, porque la verdad que el pan con células vivas eh, no es tan nocivo como el pan de panadería. O sea, bien. Estamos comiendo algo vivo que nos hace bien. Bueno. Vamos a, voy a ver si me amigo con el olor feo que tiene. Es y... olor a levadura, es el un es olor muy parecido a la levadura. Bueno, hace es... un pan, entonces, si y lo probamos el pan. Tiene un proceso, mañana ya se puede hacer el pan, bueno. con, con Sando, que también le mandamos un saludo si está escuchando, estamos haciendo esta masa madre, y mañana la vamos a poder usar, y te vas a encontrar con un pan recontra liviano, porque la importancia es también el aire que le aporta esta, este fermento lento. Que y... igual sigue creciendo la masa madre, yo no sé si no me explota como la batería de litio. No, no, no. Había todo lo contrario. Claramente no, no sería todo tan nocivo. Había todo lo contrario.